compañeros, así hace cuatro, más de cuatro años, nos vendieron en los medios de comunicación que el que iba a llegar del partido de acción nacional, iba a ser el presidente Sport, que iba a respetar la constitución, que iba a mejorar los sueldos, que iba a bajar la tenencia, que iba a meter a la Estados Unidos, que ellos fueron los que impusieron la agenda al actual presidente. No es casual entonces lo que hoy pasa, llega con falta de legitimidad, se pone a generar una guerra en contra del crimen organizado, en el país, niños, mujeres, hombres de la sociedad civil, y acaban de decir en Estados Unidos, el hombre más poderoso de la tierra, que Felipe Calderón es un vista y analista político y poeta Javier sicilia de Cuernavaca a él a otros más jóvenes y es indignante ga a sindicatos democráticos como a los mineros como a los compañeros de ASPA como a el porque no ha dado resultados en este país y les dice a los empresarios ahí está el sector eléctrico para que inviertan porque lo van a privatizar si lo permitimos ¡No! ¡No! nacionales La reforma laboral es el compromiso que hizo Calderón con los empresarios nacionales y extranjeros. Hoy por eso preparan el escenario. Lo vamos a permitir. Oh camaradas, hoy levantemos la unidad y la See that? de México mientras se ceda en duda.